Cuentos de hadas españoles Molly y el gigante Había una vez un campesino que vivía con su mujer y su hija El campesino era pobre y le preocupaba cómo alimentar a su familia Una noche ¿Queda algo de comida para mañana? No, pero no te preocupes Queda un poco de calabaza que guardé Haré un sabroso caldo Nuestra hija está creciendo Necesita nutrirse Si seguimos así Mi pobre niña pasará hambre ¿Qué puedo hacer Si ganase un poco más de dinero? Oh. La hija del campesino Molly Escuchó la conversación de sus padres Estaba desesperada por ayudar a su padre Así que decidió adentrarse en el bosque Para recoger vallas para llevarlas a casa, vender algunas y comer otras. Así que por la noche, cuando sus padres dormían, se escapó y entró en el bosque. Molly caminó durante todo el día, hasta que, antes del anochecer, vio un precioso huerto repleto de preciosas y maduras bayas y frutas de todo tipo. ¡Cielos! ¡Este huerto es precioso! ¡Cuántas frutas podré coger! Podré ganar mucho dinero si las vendo, pero espera. Molly vio una enorme cabaña cerca del huerto. La casa era mucho más grande que las casas de los humanos normales. ¡Oh! Por el tamaño, parece la cabaña de un gigante. Pero debo recoger las frutas. Molly siguió adelante y llamó a la puerta con valentía. La mujer del gigante le abrió. ¿Quién es? Aquí abajo, señora ¡Oh, cielos! La mujer del gigante era agradable Dejó entrar a Molly Y escuchó su historia Bueno, niña, puedes llevarte algo de fruta si quieres Pero vete rápido Gracias, señora ¡Madre! ¡Parece muy hambrienta! ¡Que se quede a cenar! ¿Y si regresa tu padre? ¿Sabes que odia a los humanos muchísimo? ¡Pero madre! ¡Parece muy hambrienta! ¡Es una chica de mi edad, madre! ¡De acuerdo! Por favor, come esto, pero termínalo rápido, porque mi marido odia a los humanos... Molly comió agradecida Pero justo cuando empezaba a comer El gigante volvió a casa Aquí huele a humano Es solo una niña Como nuestra hija Vamos, déjala ir Sí, padre, por favor Al gigante se le ocurrió un truco Si tú lo dices, mi amor, por favor, siéntete cómoda. De hecho, es tarde. Quédate a dormir hoy y vete por la mañana. El bosque puede resultar peligroso. Puede dormir contigo, ¿verdad? Sí, padre. Gracias. Y este es un regalo para ti. Mi hija tiene uno de oro, pero como ahora mismo no tengo otro de oro, por favor, quédate este. La mujer del gigante y su hija estaban felices, pero Molly era muy lista como para creerse la repentina bondad del gigante. Así que cuando la hija del gigante se durmió, Molly se levantó y puso un gigantesco cojín bajo la manta Después se puso el collar de oro de la hija del gigante alrededor Y le puso el collar de flores a la hija del gigante Pronto llegó el gigante No podía distinguir cuál era su hija y cuál era Molly Así que empezó a oler Y pensando que su hija era Molly por culpa del collar de flores Le dio una bofetada y la zarandeó muy fuerte su hija se despertó. ¡Padre! ¿Qué? ¿Eres tú? ¡Has cambiado los collares! ¡Padre! ¡Nos has mentido! ¡Nos dijiste que ibas a ser bueno con ella! ¡Eres un grosero! ¡No, no, mi hijita! <risa> Mientras el gigante trataba de calmar a su furiosa hija, Ojeó a Molly con tanta maldad que Molly salió corriendo hacia el bosque. Corrió rápido, corrió lejos, corrió toda la noche hasta que llegó a un puente colgante que estaba caído. En un árbol había una cuerda con un tablón. Molly era muy ligera y ágil, por lo que agarró la cuerda y se balanceó hacia el otro lado. Y entonces llegó a un reino Al hablar con algunas personas, pronto descubrió que el gigante solía molestar a la gente del pueblo Por lo que mantenían el puente colgante desplomado para mantenerlo alejado Sabiendo que el gigante era muy pesado como para balancearse con aquella cuerda Molly solicitó ver al rey del reino Oh, ¿así que engañasteis al gigante? Sí, Alteza Pero ahora debo regresar a casa La única forma de mantener al gigante alejado para siempre Es conseguir la espada en la que recae toda su fuerza Si no, será imposible que crucéis el bosque para llegar a vuestro hogar Sin que el gigante llegue a nosotros antes Alteza, permitidme intentarlo ¿De verdad? Alteza, haré lo que sea por volver con mis padres Ya pude una vez con él, lo volveré a intentar Os prometo que si conseguís su espada, vos y vuestros padres no volveréis a pasar hambre Gracias, Alteza, hacedme una espada que sea igual a la del gigante Y Molly partió, esperó hasta el anochecer, hasta que las luces se apagasen en la casa del gigante Y entonces entró en su habitación Con cuidado, le quitó la espada que colgaba sobre su cama y la reemplazó con la falsa. Entonces, le tiró la espada por la ventana a los soldados del rey que la esperaban abajo. La espada resonó y el gigante se despertó y atrapó a Molly. ¿Tú pensabas que podías vencerme, verdad? ¿Cómo te atreves? Bueno, a ti ya te vencí una vez, ¿verdad? Esta vez no. Voy a castigarte. <risa> ¿Cómo? Seguro que no sabes ni cómo castigarme. ¿De verdad? Si te crees tan lista, niña. Dime, si yo estuviese en tu lugar, ¿cómo me castigarías? Te llevaría a la cocina. Te metería en un saco gigante con una aguja, un hilo, un perro, un gato y un par de tijeras. Después te habría colgado de un gancho y habría ido al bosque por el palo más robusto. Después uniría el saco con el palo y te arrastraría por el bosque. ¡Oh! ¡Cómo dolería eso! ¡El castigo perfecto, como ves! <risa> Muy bien. ¡Allá vas! El gigante dejó el saco colgado del gancho y se fue a buscar un palo de madera. El perro, el gato y Molly hacían tanto ruido y se movían tanto dentro del saco Que ollas y sartenes comenzaron a caer por la cocina y la mujer del gigante se despertó Entró en la cocina y vio el saco meneándose ¿Quién está ahí? Tu marido nos ha traído Y ojalá pudieses ver la magia que vemos nosotros <risa> Pero tu marido no quería que la dieses ¿Qué es lo que ves? Por favor, dime qué magia estás viendo Te lo ruego, dímelo Para eso tendrás que venir aquí Claro, lo haré con mucho gusto La mujer del gigante tenía tanta curiosidad que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ver la magia que veía la criatura Así que Molly cogió las tijeras y cortó el saco La mujer del gigante se metió en él Y Molly rápidamente lo cosió Dejando solo un pequeño agujero Señora, fuiste buena conmigo una vez Pero tu marido es malvado Adora molestar a los humanos Comprueba por ti misma lo que me ha hecho a mí Y Molly salió corriendo El gigante llegó a casa, colocó el saco en el palo e intentó arrastrarlo. La mujer del gigante lo vio todo a través del agujero. Ah, humana. Voy a enseñarte lo mejor de mí. Odio a los humanos. Y antes de que mi mujer se despierte, te llevaré lejos para hacerte daño. <risa> La mujer del gigante cortó el saco con las tijeras y se levantó El gigante sentía que algo iba mal al intentar tirar del saco Se giró y vio a su mujer, muy enfadada ¡Tú! ¡Tú nos has prometido que nunca más herirías a un humano! Pero... pero ella intentó quitarme la espada Para que no les hagas daño a los humanos jamás Te lo mereces Yo misma tiraré la espada Pero, pero querida, era solo una pequeña broma La mujer del gigante lanzó la espada Ninguno de los dos sabía que Molly ya se había llevado la espada verdadera El rey quedó tan complacido que lo preparó todo para que los padres de Molly acudiesen al reino En donde les entregó un gran campo de cultivo Molly y sus padres no volvieron a pasar hambre Molly era audaz, atenta e inteligente Nunca se rindió, incluso cuando el gigante la amenazó Por eso al final tenían que ocurrirle cosas buenas